siempre que hay una demanda creemos que tiene que haber un perdedor y un ganador eh, como como federación y como boliviano pues este aceptamos el fallo eh, que ha emitido la haya creemos que más allá de la del fallo que ha emitido también ha sido muy claro en decir de que eso no implica de que Bolivia y Chile puedan eh, seguir teniendo intenciones de negociaciones para tener una salida soberana al mar. Lo que sí nos importa, lo que sí parece interesante para nosotros y valoramos mucho es el valor de haber podido llegar hasta aquí y, y eso es lo que es ponderable porque es peor no intentarlo, no podemos perder, pero intentándolo y si hace falta intentarlo una vez más hay que hacerlo, creemos que Bolivia no tiene que renunciar a su salida soberana al mar porque no solamente es tener un espacio donde ir a pasear, sino también es crecimiento económico, ya que hasta ahora eh, el no tener salida soberana al mar implica que nosotros estemos siempre pagando aranceles a todos los países que están a nuestro alrededor y en este caso Chile. ¿no? Esto no concluye, ¿no? Acá. Esto no concluye. Yo creo que mucho dependerá de las relaciones bilaterales que se formen, de quién está pre de presidente en Chile y quién está de presidente en Bolivia. Y bueno, la eh, historia... Y, y, y bueno, nosotros más que nadie sabemos que los conflictos no se solucionan a la primera, ¿no? Que hay que seguir intentándolo. Y nosotros eh, no por eso vamos a renegar, no por eso vamos a llorar. Seguimos ponderando el trabajo que ha hecho nuestro presidente. Y vuelvo a repetir, en una demanda... Hay perdedores y hay ganadores y hay que ser un buen perdedor, pero eso no implica eh, renunciar a un derecho, no implica renunciar a una demanda que es la que tenemos que es salida soberana al mar. ¿Cómo lo ha visto la, el, el, después la lectura misma, ambiguo, en un poco claro? ¿Cómo la, la percepción suya, por favor? La verdad es que dentro del fallo, es, pues este. Quizás una de las cosas con las que me quedo, que dice que el fallo no implica de que ellos no puedan seguir negociando. Quizás los argumentos que han utilizado no eran suficientes para que el fallo diga que sí estaban obligados a negociar. Pero eso eh, quizás faltaba aclararlo un poco. Pero eh, para los que entendemos algo de derecho también sabemos que es suficiente, ¿no?